Alisto le hizo un canto a las casadas y San carrillo le hizo a las mujeres, pero a las suegras no le canta nada. Pero lo que pasa es que nadie la quiere. En este mundo yo no sé quién quiera hay un animal que se parece al hombre. Y yo te no guardo que no tuvo suegra, no me huacahuas, para evitar a esa pena. Y yo te no que no tuvo suegra. No me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 Dit is de man die gooit met een vrouw. Dit is de man die gooit met een vrouw. Dit is de man die gooit yo een no vrouw. se is digo yo ahora, el único hombre que no tuvo suegra, yo le aconsejo met que vrouw. casarse, que Que busque donde poder camuflarse, y una escopeta pa' matar a su suegra y que busque donde poder camuflarse, y una escopeta pa' matar a su suegra. Y yo no puedo, que no tú afuera, no me voy a casar. Pa evitar esa pena. y yo no puedo, que no tuvo afuera, no me voy a casar. Padita